En este momento, en este país, nosotros tenemos una consigna que es no al veto. Siete de cada diez argentinos ya se pronunciaron por el no al veto. Sabemos que esto lo podemos conseguir con la suficiente movilización que logre que los diputados y los senadores no se banalquicen, se hagan panqueques y voten contra el veto. Eso se logra con la movilización en las calles. Juntando un millón de firmas para llevarlo a todos, a las fábricas, a las canchas a las plazas, a los colegios, a las universidades, a hacer de la lucha de los jubilados una gran campaña popular y nacional que tire por tierra las intenciones de Milley, Tulsa y compañía. Somos 32 eh, asambleas que nos hemos agrupado eh, para dar eh, pelea a, a Bullrich con sus represiones y no al reto eh, de Milley, Macri y Milley. Disculpen que que lo sumen. Eh, por supuesto que los estamos invitando y convocando, que por favor mañana nos acompañen. Yo quiero preguntar a este gobierno de perversos sociales, a estos cachivaches que nos gobiernan, a esta ultraderecha, si a ellos les parece digno que podamos vivir con 300.000 pesos. La verdad es que no tienen vergüenza. Es un verdadero genocidio a la vejez. Entonces nosotros le decimos a las organizaciones gremiales, a la CGT y a la CTA, ¿qué están esperando para acompañarnos en la lucha, compañeros? ¿Están esperando un muerto?